Y hoy en Noticias Municipales vamos a saludar a... Población Las Brisas, 55 años. Una entretenida y emotiva tarde se vivió el sábado recién pasado en la multicancha de la población Las Brisas, donde se celebraron 55 años de vida de este histórico sector de nuestra querida comuna. En la ocasión disfrutamos de presentaciones artísticas, se premiaron a jóvenes... ...por sus rendimientos deportivos, escogimos a la reina y al rey de las brisas... ...y recordamos a las vecinas y vecinos que ya no están con nosotros en el terrenal... ...pero sí en nuestros corazones. Qué emocionante es ver a la comunidad unida celebrando sus más de cinco décadas. Esto quisiera que se replicara en muchos sectores de Puente Alto... ...porque lo que ustedes están haciendo es herencia para los más pequeños que crecerán con una identidad y cariño hacia su villa y la gente que la habita estas son las cosas buenas que tiene Puente Alto y que nos ayudan a demostrarle al mundo que las cosas malas se contrarrestan con unidad expresó el alcalde Codina celebrando los 55 años de la población Las Brisas felicidades por estos 55 años población Las Brisas